นี่คือ e นึ่งต่อ a d e j a r a d v o หน u ่งโปรแกรมที่ทำด้วยความสูง a นึ่งต่อ n นึ่ง radio คว n ม r a นสมัยโดยไม่มีขั้นต s นหรือการกระ e ดดด้วยที u ที่ดี p ี่สุ r หนึ่งต่อหนึ่ง radio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 Último de la semana en esto que es uno contra uno en AM 570 en Radio Argentina y a través de la web uno contra uno web.com con Jessica, con Noé y con este resumen con Julio Namas el primero de la semana en tres declaraciones hablamos con el ex técnico de la selección Argentina, actual técnico d e San Lorenzo y Julio César. r nos decía esto? Eran dos situaciones no distintas, no la de p w e l l ni la de él. los dos. con enormes antecedentes eh, previos a llegar y y Bel no estaba físicamente ahora en condiciones de competir y de ahí el cambio no y la llegada de Helio tal a cual eh, pienso que hay que darle tiempo pues eh, estamos hemos logrado competir desde el primer año no nos sobra nada eh, no nos falta nada un p o c o para poder competir Y como equipo estamos buscando nuestro nuestro mejor funcionamiento. Si perfeccionamos todo lo que hacemos, podemos hacer un buen torneo, podemos eh, pelear eh, cuando lleguen los p l y o f o s De Julio Lamas y Susan Lorenzo a otro entrenador, asistente de Rubén m a n a n o en la época de oro de la selección argentina, Fernando Duro, el técnico del número uno olímpico de la banda. nos contaba lo siguiente varía que te permite hacer un cambio táctico eh, así que bienvenida o sea que lo que tengo los jugadores para hacerlo e s t o y ajustando eso para que eh, terminemos de cerrar el plantel eh, de esa manera el equipo tiene que s e g a n a r y obviamente seguir sumando con conocimiento en la parte defensiva estamos buscando en los deportivos seguir ajustando para ver si nos da el resultado que queremos que ahora me entusiasma la posibilidad de sostener el 1-2 Me entusiasma la posibilidad de p e c t o r e a de campeonato y bueno voy a voy a ir al sistema que más cómodo me siento. Seguramente será un 3-4 u y no quiero quedarme en la comodidad de hacer una buena campaña, nada más que eso. Habrá sido por el día de ayer el último de Luis m a c u l o c en el equipo de Fernando Duró. Hablamos con un presidente Tucumano, el hombre Horacio Muratore, presidente de f i b a número uno, el Tucumano, el contador. El ex presidente de la Confederación Argentina de Básquetbol le contaba a Matías Traversa y a toda la audiencia de uno contra uno lo siguiente: la Semana que viene tenemos reunión eh, con las ligas nacionales, se firmó eh, ya los acuerdos, las federaciones nacionales están llegando, ya hay un informe de f i b a si q u t e r o pueden ver un pre feliz, e eh, z de ligas nacionales ya firmaron, luego. 18 representantes de l i e z g e d e r a c i o n e s que ya estamos terminando los últimos papeles para luego hacer la presentación de la base de los Champions League. También lo vemos desde el punto de vista positivo, bueno, cuando más competencia hay mejor d i s i c l a d vamos a tener a nuestro deporte. Aunque Europa es muy fuerte en el básquet, sabemos que, que, que realmente es un deporte exitoso en t o d a Europa. Verdad que sí, p a n a m á es una sorpresa, a n d o nuevo una sorpresa. Lo que queríamos es que se reorganice y sabíamos que podía l e a g a r Espero que s i g Ahora a estamos trabajando con este plan que tenemos de apoyo a la Federación. Del presidente de f i b a a Lanús, porque la Liga Nacional se sigue jugando porque Lanús metió una buena victoria, porque Fabio Denti va encontrando de a poquito. La identidad del equipo. Habrá cambios en el equipo Granate. Estaremos hablando de eso también en este programa de uno contra uno. Habló Mar Cantón. En algún momento fue Mar Kainton, determinado así, denominado así por algún entrenador. En cuatro declaraciones, el p i v o t del equipo Granate nos contaba lo siguiente: lo pudimos cerrar bien, nos jugamos un poquito mejor, eh, obviamente que, que, que Atenas estaba muy, muy nervioso, necesitaba la victoria, le cuesta más afuera. Nosotros teníamos la obligación de local y Atenas tiene la obligación de ganar afuera porque si no no le alcanza. Eh, entonces obvio que fue un partido con mucha presión. Yo no puedo decirte que nosotros pensamos en el descenso porque te mentiría. Eh, sí somos conscientes de dónde estamos, somos conscientes que hay partidos que jugamos muy bien y partidos que jugamos muy mal y que necesitamos encontrar una, una regularidad. Pasaron entonces Julio l a m a Fernando d u r ó n s i o Muratore, Omar Cantón, entre tantos otros. Rescatamos estos testimonios. Somos uno contra uno en el aire de Argentina, arrancando nuestra sexta temporada a partir de este marzo. Nosotros, ustedes, compartiendo una hora de básquetbol todos los mediodías por AM 570 y a través de la web, uno contra uno web.com. Esto es el último de la semana de uno contra uno. Uno contra uno radio, todo el básquet en el aire. Bueno, todos los que están del otro l a ัน escuchando atentamente este programa de uno contra uno en el aire de ย่างไร